Buen día, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Eh, Raúl, eh, ¿vuelve la atención sin turnos en la banca?、Eh, aquí, bueno, en todo el país、eh, y aquí en La Pampa también. Sí, en realidad,、eh, hoy lo que tenemos confirmado solamente es、eh, la comunicación que ha realizado el Banco de la Nación Argentina, donde a partir de. informa a su clientela que a partir del día 9 de noviembre. Eh, iniciará la atención en manera presencial sin la necesidad de solicitar turnos.、Uh -huh. eh, también este, aclara que aquel cliente que desee solicitar el turno va a estar disponible dentro de su plataforma como para solicitarlo y concurrir, ya con la seguridad de que va a ser atendido en el horario determinado. ¿no? Ah, o sea que El Nación tiene esa doble modalidad.、Eh. Sí, sí, sí, es lo que se está solicitando nosotros、eh, como organización. Hemos realizado la correspondiente presentación ante el Banco Central para que、eh, la atención, p r e s e n c i a l s i n la necesidad de realizar turnos se extienda a todas las este, instituciones bancarias del país.、Uh -huh. eh, tenemos en, teniendo en cuenta de que、eh, esta atención、eh, de manera, o sea, por turno, fue muy. eficiente Durante la época que estuvimos restringida la atención por la pandemia que sufrimos, pero bueno, ya que estamos entrando en una nueva normalidad, creemos que están dadas las condiciones como para abrir la atención de manera presencial sin solic solicitar turnos. ¿no? Mm. Eh, Raúl, ¿y esto lo define cada entidad bancaria?、Eh, ¿Volver a la normalidad que era antes sin turnos? Puede hacerlo cada entidad bancaria, o、uh -huh. si no,、eh, que lo determine quien rige a todas las entidades bancarias, que es el Banco Central de la República Argentina. Ah, está bien.、Eh, ¿Y sabés si el Pampa lo va a volver a implementar? ¿Hay información nosotros, de esto? o no? Nosotros hemos iniciado las gestiones ante、uh -huh. las autoridades del Banco de la Pampa, pero bueno, en, estimo yo que estarán a la espera de lo que decida el Banco Central,、uh -huh. eh, que es. Quien, como decía anteriormente, ¿no? quien rige para todas las instituciones e n tema de horarios y、eh, atención. Claro.、Eh, el tema de, de la vuelta a la nueva normalidad,、eh, ¿hay empleados que todavía están trabajando desde la casa aquí en La Pampa,、eh, en cada entidad bancaria o, o no? ¿Ya está todo... hay, hay, hay instituciones que todavía mantienen la atención de Home Office este,、eh, para la clientela. O sea que es algo que nosotros también estamos pidiendo: de que,、eh, si bien se va a mantener este tipo de atención,、eh, que se cumpla con lo, lo acordado dentro del último convenio paritario que se suscribió con las cámaras empresarias, donde se conformó una comisión integrada por nuestra organización y los representantes de las cámaras para que、eh, se acuerde la reglamentación、eh, en virtud de la ley sancionada por el Congreso de la Nación para este tipo de, de atención. O sea, sabemos que、eh, se deben cumplir determinados requisitos, como por ejemplo, no s o l o brindar eh, por parte de la patronal toda la tecnología necesaria para esta atención, sino también que、eh, se compense y se tenga en cuenta las condiciones de salud y de higiene que necesita el trabajador y la trabajadora para desempeñar esta tarea. ¿no? Hay algunas entidades que no estarían cumpliendo esto. En su gran mayoría,、ah. su gran mayoría. O sea, aparte、ah. de, de todo lo que esto conlleva, o sea, de acuerdo a, a todo lo, lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, este, aconseja de que no sea totalmente、eh, la tarea a desempeñar en forma virtual por el, parte del trabajador, que, sino que、eh, resulta necesario que no pierda el contacto con su ambiente laboral y con sus compañeros de trabajo. Porque、eh, está así determinado que es perjudicial para la salud mental de los mismos. ¿no? Claro. Eh, Raúl, y leí por ahí que has advertido que, o bueno, vienen advirtiendo que、eh, algunas entidades bancarias podrían aprovechar esto del HONOPSIS y cerrar alguna sucursal. ¿Esto es así? De hecho, hay una intención Se manifiesta por parte de dos instituciones bancarias privadas eh, eh, extranjeras que así lo han manifestado y esto.、Eh, Ante una rápida intervención de nuestra organización y presentación ante el Banco Central, impide de que lo lleven adelante. Hoy lo están haciendo de manera e n c u b i e r t a vaciando a las, a las sucursales.、Mm. Eh, lo que ha determinado el Banco Central que no se puede hacer ninguna apertura, cierre o relocalización de sucursales o este,、eh, locales de atención sin la previa autorización de la entidad、eh, madre, que es el Banco Central.、Mm. Pero eh, están. Eh, De manera encubierta, realizando el vaciamiento de algunas sucursales, trasladando la clientela de una localidad a otra como si fuera tan fácil, ¿no?、Claro. Eh, Raúl, ¿operan acá en la, en la Pampa esas entidades extranjeras? s quiénes son? Sí, sí. Sí, sí, tienen, tienen sede, o sea, una de ellas es el Banco Santander y otra es el, el Banco Francés. Ah, mira. Y, y la posibilidad de cierre de acá no, es de otra l o c a a d e otra, no, otra, no, otra no, provincia. No, no, no.、Ah. Esto estamos, estamos refiriéndonos a, a acciones que emprenden a nivel nacional. Bien. O sea, que sí, quede sí. claro que、sí. no es、eh, en. Localmente, esta, esta situación. n o、claro. eh, Raúl, se está debatiendo en el mundo la reducción de la jornada laboral.、Eh, ¿Qué posición tiene la bancaria con esto? Bueno, la bancaria es、eh, firmemente, ya lo ha manifestado, y no solamente lo ha manifestado nuestra adhesión a la reducción de la jornada de labor, sino que、eh, legisladores de nuestra organización, legisladores nacionales,、eh, han sido autores de la presentación de proyectos ante. La Cámara de Diputados de la Nación、eh, pidiendo el tratamiento de la reducción de la jornada de labor a seis horas.、Mm. Eh, esto, bueno, como es de público conocimiento, o sea, nuestro secretario general, que hoy es candidato a, a, por, a legislador por la provincia de Buenos Aires, este, es uno de los impulsores de esta, de esta intención que.、Eh, En nuestro caso, la actividad bancaria tiene una jornada de labor de 7 horas 30, pero sabemos que por ahí no, no queremos ser privilegiados, sino que se extienda a, la, a toda la actividad laboral de, de nuestro país la reducción de la jornada, que, con lo cual、eh, una de, la, de las causas podría ser、eh, fomentar mayor inclusión laboral de los trabajadores que hoy están en、eh, Realizando sus tareas de manera informal, ¿no? Claro.、Eh, Raúl, ¿y de este proyecto que el Macrismo dice que va a impulsar,、eh, si, según el resultado del, del próximo 14 de noviembre, de eliminar la indemnización? ¿qué, qué, ¿Qué postura tenés vos? Y nosotros estamos totalmente en contra de esto. O sea,、uh -huh. esto no es algo que, que se les haya ocurrido、eh, o que、eh, sea sede de su propia autoría, sino es copia de. de De intenciones que ya rigen en otros países, con la gran diferencia que existe, que esto existe en un país como Austria, que tiene otro tipo de economía, donde la inflación que se registra en la economía de ese país es menor a los dos dígitos y los índices de desocupación alcanzan al 2%. O sea, si lo trasladamos a nuestro país, creo que m vuelgan los comentarios como para. Ver la, la inviabilidad de este proyecto. En, en ese país se denomina, el, el, el sistema se denomina mochila, con el cual el trabajador carga sobre sus hombros su propia indemnización.、Uh -huh. eh, en este caso,、eh, lo que habría que ver, porque esto, de acuerdo al, al proyecto que t e n e m o s tomado conocimiento del mismo, esto、eh, funcionaría como una FJP. Habría que ver cuál sería el costo y la comisión que tendríamos que pagar y quién se estaría beneficiando con la administración de este sistema. ¿no? Claro. Eh, ustedes lo rechazan. Nosotros、sí. lo rechazamos terminantemente a、claro. este tema. Sí,、eh, es común que por ahí、eh, s i quiera impulsar recetas que funcionan en otros países totalmente d i s t i n t o s como lo marcabas vos,、eh, en, en Argentina.、Mm. Siempre, siempre hemos estado nosotros mirando al primer mundo y copiando ejemplos y malos ejemplos que、eh, no han dado resultado.、Uh -huh. O sea, a la vista está lo que pasó con el sistema previsional, con las AFJP.、Claro. O sea, para quién fue el negocio y quién obtuvo la rentabilidad y quiénes fueron los perjudicados ¿no? de este、uh -huh. sistema, que han sido los trabajadores.、Claro. Bien. Bien, Raúl,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias como siempre por estos minutos con la radio. Sí,、eh, bueno, aprovecho la oportunidad este, para recordar e、eh, el, el día de mañana en nuestra organización cumple、eh, un nuevo aniversario de su fundación y se celebra el Día del Bancario. O sea, déjame aprovechar sí, esta oportunidad、sí. para enviar un gran saludo, un fuerte abrazo a todos y todas los trabajadores y trabajadoras bancarias de, de nuestra provincia y de nuestro país.、Eh, mm. Y celebremos en nuestro día.、Eh, Un año que ha sido duro y difícil, pero、eh, que tengamos un motivo para festejar. Bien, bien, bien, Raúl. Bien, así que es el, claro, el 6 de junio es,、eh, cayó sábado...、Eh, perdón. No noviembre. noviembre. noviembre, de de El cayó sábado, por eso no es feriado, sino habitualmente es feriado bancario. Sí, es un、bien. logro que, que hemos, tenemos de nuestra organización que está. Eh, plasmado en el convenio colectivo de trabajo como día no laborable, el 6 de noviembre, día de la fundación de la Asociación Bancaria. Claro, bien. bien, Raúl, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Buen día. día.